La clase de tercero A nos trae hoy a Mucho Coronada, una chiricota, que ha hecho su señorita, la Lidia, con la música de Bailando, desde que